Buenas, buenos días, mejor dicho. Felicit Acá estoy, Felicitaciones. Muchísimas gracias. ¿Cómo viviste la carrera del fin de semana? Muy emocionante. Este, eh, todavía me dura la adrenalina, así que se vivió muy linda, muy linda. Eh, eh, por ahí me cuesta creerlo, pero bueno, eh, así, así fue y lo estoy disfrutando ahora. ¿Es la segunda vez que ganás eh, los 21K? Eh, segunda vez sí que que ganó los 21, Este en otras oportunidades salió segunda tercera, pero bueno una vez pude fue también lograr la punta. Uh -huh. eh, y tuvo algo de diferente esta esta carrera a la anterior que habías ganado. Eh, sí sí mucha eh, porque ahora esto tuvo mucha incertidumbre porque estuvo un tiempito parada y bueno. Eh, se trabajó mucho más a conciencia y un poco más duro para poder volver al nivel ese, así que nada, uno también está más eh, madurado, como quien dice, este, y, y ve las cosas de otra manera, así que... Hoy en día lo disfruto de, de otra manera. Eh, contanos y contale a, a la gente cómo fue la preparación para esta maratón, ¿no? Porque uno piensa eh, que se paran la línea de largada y, y corren hasta donde aguantan, pero no es así, ¿no? Hay, hay mucho tiempo de preparación atrás. Sí, son muchas, muchos puntos a tener en cuenta en el momento de preparar una, una media maratón, en mi caso, eh, para un gran nivel. Este, lo mío viene ya desde hace dos años consecutivos que vengo en busca de, de, mi mejor, de mi mejor nivel, hace dos años que retomé nuevamente con todas las pilas y bueno, de hecho el año pasado no se me pudo dar, llegué más o menos y nada, igual seguí intentándolo y, y bueno, también reacomodar muchas cuestiones de mi vida como para eh, encontrar, digamos, eh, lo que estaba buscando. Y bueno, de hecho, tomé muchas decisiones en el tramo que, bueno, me llevaron a, a poder lograr lo que logré ayer. Y bueno, fue con mucho sacrificio, mucho entrenamiento, eh, mucha charla con mi entrenador, eh, muchísimos eh, sacrificios que uno hace día a día para, para poder ir entrenar fuerte, para que se pueda dar, obviamente, lo que uno está buscando. Uh -huh. eh, una hora 21 hiciste los 21 kilómetros. Eh, sí. ¿Cómo te quedaste con ese tiempo? La verdad que súper conforme, era lo que eh, íbamos en busca de justamente esa marca, eh, era poder arrimarme a, a mi mejor marca que era 1.2109, y bueno, de hecho fue 1 hora 21.30, estuve ahí nomás de, del récord provincial, sí. eh, que lo tengo yo aún, este, así que más que conforme porque la idea era esa, arrimarme a, a, a mi mejor tiempo, y de hecho bueno se vio que pude hacer el récord de circuito que el año pasado le hice en hora 23.58 así que por dos, con dos minutos por debajo del año pasado para mí es, es un gran salto que di en un en tan solo un año uh -huh. así eh... que nada lo veo recontra positivo y que se dio un muy buen trabajo y se quedó más que más que claro que el, el trabajo se viene haciendo muy bien en qué momento te diste cuenta que cruzabas primera eh, ya cuando hice el retorno a la altura del club de casa, eh, que vi que no iba ninguna chica, eh, de todas maneras las sensaciones eh, que yo tenía eran muy buenas, así que me mantuve siempre en calma para poder respetar lo, los parciales y que me saliera una carrera prolija porque justamente a partir del 15 es donde por ahí se puede dar quiebre Ajá. y era poder, poder cuidarme hasta esa altura, y de hecho cuando llegamos a la altura de jinete, que es donde el retome, me sentí muy bien parada, me sentí fuerte, y bueno, salí a buscar la carrera que era mía y poder disfrutar los últimos kilómetros. ¿Cuándo se dio, Yamila? Juan Pablo te saluda ahora. Este, Hola, buen cu día. Cómo, cómo, ¿Cuándo se, sentiste el, ese quiebre del que hablan los maratonistas? Eh, mirá, la verdad que me sorprendí porque, como te decía, siempre el quiebre se da... Va, por, yo por lo general lo he vivido a la altura del kilómetro 15 o 17 y, y esta vez se me dio en el 19, Muy que bueno, bien. se sintió la carga en las piernas, pero bueno, así todo le, le puse garra, corazón y pude mantener el ritmo que traía, pero bueno, esos últimos dos kilómetros costaron un poquito más que los otros, claro, claro. pero eh, oh. bueno... Eh, el lado positivo que le veo es que llegué muy entera comparación del año pasado, que en algún tramo tuve que caminar por los dolores que traía, así que me fortaleció haber llegado a esa altura de kilometraje, que, que las sensaciones fueron hermosas, y bueno, era obvio que porque a todo atleta nos pasa, que en algún tramo nos pasa factura, Y bueno, de hecho me pasó en el kilómetro 19, pero bueno, le puse toda la garra. Entonces ya estás mucho más cerca de tu forma completa o, o, ya, o ya está de nuevo Yamila en, en, su, en, en su mejor forma. Sí, estoy en mi mejor forma de aquel momento y bueno, eh, obviamente seguir trabajando para seguir mejorándolo y hacer el quiebre de, de mi mejor nivel en su momento de hecho las sensaciones son muy buenas continúan sensaciones hermosas y mi sentimiento es que tengo muchísimo más para dar así que seguramente con el transcurso de, de los meses y los días seguramente vuelve a aparecer una mejor performance de, de mí misma muy bien, muy bien. Eh, una una más eh, preguntarte cómo cómo fue el domingo después de la carrera no cómo cómo queda una maratonista de, de, después de correr 21 kilómetros o 42 mira eh, personalmente, ya te digo, todavía ni siquiera he dormido de la emoción que tengo. Eh, estoy con toda la adrenalina todavía, eh, es muy emocionante. En ninguna de, de, de las tantas 21 kilómetros que he corrido, en ninguna he quedado como que ahora. Estoy como... Ahora, bueno, dentro de una hora voy a salir a entrenar. Eh, quedé como si nada. Que jamás me había pasado en, en, en los tantos 21 que he corrido. Eh, que incluso le cuento una experiencia hasta una vez quedé internada y, y ahora estoy como, como nueva, o sea, como si nada hubiese sucedido, pero con emociones semejantes que estoy feliz, y cosa que en otras no me ha pasado. Qué Así buena. que es como una vivencia nueva, una experiencia nueva, eh, sensaciones nuevas, emociones nuevas que, bueno, me mantienen muy motivada para el resto del año. Muy bien. Bueno, ¿ya pensás alguna próxima competencia? Eh, sí, seguramente vamos a preparar eh, el cross de campeonato nacional que se realizará en La Rioja. Este, y bueno, y después en, en mira de los 21 kilómetros campeonato nacional que se realiza en Buenos Aires todos los años. Así que seguramente ahí donde voy a, a, a tratar de de romper récord de nuevo. Muy bien. Bueno, Yamila, muchas gracias. Felicitaciones, eh, Felicitaciones, y, y bueno, mucha fuerza para gracias. todo lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias. Uh -huh. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchísimas gracias a ustedes. Yamila Maidana, ganadora en los 21K en la 34 cuarta edición de Apampa Traviesa durante este último fin de semana. Eh, bueno, lo contaba ella, ¿no? Tiempito ahí donde eh, fue recobrando fuerza, se fue poniendo a punto otra vez, y la verdad que ha hecho una...